Todo lo que pasa en gálvez la provincia y en el país, te lo contamos. Las cosas no son como parecen. Cada tarde, durante 60 minutos, te informás con la otra verdad. Conducido por Américo Barrios en 88.9 Radio Comunitaria SOEM. Hay un mensaje que está circulando en todas las redes sociales y tiene que ver con Cristina Fernández enviado a el presidente actual, Javier Milei. Y dice... Che, Milei, ¿te acordás de la doctrina de vialidad? Esa que inventaron para meterme presa y proscribirme con el argumento de que una presidenta no podía... Saber lo que pasaba en cada obra pública realizada en Santa Cruz y en todo el territorio nacional. Bueno, déjame decirte que las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es definitivamente peor y muy grave. En serio, en términos de responsabilidad penal... Porque si yo, como presidenta, debía saber, y por lo tanto era responsable, penal, directa, de lo que hacía cada funcionario público, imagínate vos, después de que todos los argentinos hemos escuchado a tu amigo y abogado personal, Diego espagnuolo al que nombraste titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, a relatar cuando te fue a ver para informarte personalmente de las andanzas de el jefe y su pandilla, colaborando retornos nada más ni nada menos que con los medicamentos en el área pública de discapacidad a la que pasaste la motosierra. Más escandaloso y vergonzoso no se consigue, y encima... Lo único que se te ocurre es rajar al que te fue a cortar y relatar lo que pasaba. ¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no sabías? ¿Que no te enteraste? ¿Que quién es ese Spagnuolo? ¿Qué? ¿No la conoce tu hermana? Dale. 1 Los audios de tu amigo Spagnuolo prueban que te avisó lo de las coimas y, hermano, no hiciste nada. O sea, ni siquiera te van a poder aplicar la doctrina vialidad, porque vos, Milei, sí que sabías. Posdata número 2. Jonathan Kovalipker, uno de los dueños de la droguería, la suizo-argentina Sociedad Anónima. La mejor proveedora de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad. Mencionada en los audios de Spagnuolo, como el dispositivo a través del cual se cobraban las coimas. Es amigo personal de Mauricio Macri. Con quien juega al pádel. Igual que los fiscales y los jueces que me condenaron. Los dichos de Spagnuolo también menciona que... Le pusieron, entre comillas... Como director a Daniel garbellini Un delincuente que estaba en la gestión de Macri, según expresiones textuales. Como siempre digo, todo tiene que ver con todo. Postdata número 3. Cada vez va a quedar más a la vista el escándalo de un poder judicial que no funciona como partido e instrumento político del poder económico y de los intereses extranjeros contra los intereses de Argentina. Somos somos IFM Soen Gálvez y no nos callamos nada.